Sí, esto es un,、eh, una ley que fue tratada la semana pasada en el Congreso. A pedido de la n s e、eh, s la directora ejecutiva Fernanda Raberta ya había solicitado la eliminación de ese requisito que es bancario, es un trámite bancario, para el,、eh, el cobro efectivo de jubilaciones y pensiones.、Eh, hubo como una situación intermedia durante la pandemia que se eliminó、eh, la fe de vida para simplificar de a l g ú n una Manera la,、eh, el, el cobro de los jubilados y pensionados, y porque les será imposible justamente a ellos que eran este, una población de riesgo en la época del COVID o en la pandemia más específicamente este, para eliminar tener que ir a hacer el trámite de manera presencial. Luego vuelve esa, esa exigencia en el año 2021. Este, bueno, y algunos、eh, bancos, como por ejemplo el Banco Nación, el Banco Provincial. De Buenos Aires y algunos bancos privados ya habían logrado,、eh, no es que se elimina por completo, sino que se transforma en,、eh, en otros medios más sencillos. Por ejemplo,、eh, jubilados que este, realizaban compras con tarjeta de débito o crédito estaban acreditando fe de vida. ¿Por qué? Porque la persona que hace una compra con tarjeta de crédito o débito tiene que presentar su DNI ante el comercio, entonces efectivamente se garantiza que es、eh, esa persona la que está utilizando. El dinero. De, de todas maneras, también hay este, avances respecto de cruces de información con、eh, el Registro Nacional de las Personas que podrían también este, favorecer a que no tenga que pedirse、eh, la fe de vida. Por eso se siguió insistiendo y se logró finalmente la semana pasada la sanción de esta ley, que si bien aún no está normada, pero bueno, lo va a hacer en, en breve y le va a exigir a los bancos que todos este, eh, in, eh, instrumenten formas de. Eh, de este, poder registrar o, o efectivizar la fe de vida sin necesidad de tener que hacerlo de manera presencial en el banco y presentando un papel como se hacía hasta ahora. En algunos casos habían personas autorizadas para hacerlo debido a que bueno, personas,、eh, estas personas no podían salir de su casa. ¿Qué pasaría con ellas? Es la misma situación porque la fe de vida tenía que ser presentada o por el titular o por este, el apoderado, que es el caso que vos este, decías recién. Es la misma situación. Ni para el apoderado ni para el titular se puede exigir, a partir de la sanción de esta ley, la fe de vida como este, uno de los requisitos para el cobro de su jubilación o pensión. Eh, por supuesto, los, este, los controles tendrán que intensificarse. Existen las más variadas situaciones: existen personas que le cobran efectivamente este, sus haberes a, a, a, a, a sus familiares y que después no declaran el fallecimiento de este. La obligación sigue siendo de parte de, del banco y si le siguió pagando los haberes a una persona ya fallecida, tiene que reportarlos inmediatamente como este, no rendimiento. Y de volverlos a depositar al ANCES. Es por esto que el trámite de Fedevidad era un trámite bancario. y, y bueno, Ahora este, el, el, los que tienen la responsabilidad de modificar esta operatoria son precisamente las entidades bancarias. Particularmente desde ANCES de Vietnam, ¿qué se piensa acerca de la ley? No, nosotros lo, lo veníamos pidiendo, era una situación con la que se encontraban, que generaba mucha angustia a los, este, a los jubilados y a los pensionados, también porque era para pensiones no contributivas, también se encontraban el día que iban, que por ahí tenían la fecha de cobro. Ponían su tarjeta de débito o, o iban a cobrar por caja y se encontraban con que el dinero no estaba. Tampoco tenían mayores explicaciones, o sea, no le decían que el dinero estaba retenido por falta de fe de vida. Simplemente el dinero no está cuando a n s e s sí había depositado ese dinero y el que lo retenía era el banco por la falta de, de un cumplimiento formal. La gente deambulaba mucho entre a n s e s y el banco, este, porque cuando llegábamos acá y sabiendo que esto era generalizado, ya empezábamos a darnos cuenta que era por, por eso, pero No eran bien informados por ahí en el banco y les generaba este, una, una angustia.、Y、además de la angustia de, por la incertidumbre, también una espera, porque eso no es automático. Entonces tenían que ir a hacer el trámite, a veces se les pasaba la,、eh, el horario bancario, a veces este, esto se iniciaba un viernes y tenían que esperar hasta el lunes.、Eh, y bueno, y esto tenía que hacerse todos los meses, lo cual era bastante engorroso. ¿Aproximadamente sabe cuándo se va a implementar la ley? Eh, la ley ya está, este,、eh, ya está en el boletín oficial, o sea que es de cumplimiento obligatorio. Lo que no está es la reglamentación del ANSES. Pero bueno, ya los bancos estarán trabajando en las formas que tengan este, a mano para, para reemplazar la fe de vida que se hacía hasta ahora. De hecho, ya te digo.、Eh, Bancos、eh, grandes que, que nucleaban mucha cantidad de jubilados y pensionados, como el Banco Nación, como el Banco Provincia de Buenos Aires, ya lo estaban implementando, así que no es tan complicado. Bueno, próximamente entonces tendremos acá la posibilidad de hacerlo. Sí, en todos los bancos, en todos los demás bancos.